Hola, ¿qué tal? Sí, acá es Mis Hijos Están con el Padre, ¿no? El, el programa de radio. Empieza ahora, ¿no? Me voy a sentar. No, chicos, no, se equivocaron, no. está en es la clase de Aquagym, a distancia, que estamos haciendo con las señoras acá, cada una en su casa. Desde su palangana o la bañadera, donde cada una puede. Hola, sí, ¿sabe que estoy intentando conectarme con el programa Mis Hijos Están con el Padre? Que tiene que estar empezando ahora, ¿sabe estoy dónde? Estoy equivocado, este es mm. central Ah, bueno, igual me sirve, yo necesito mandar una carta a la ex Yugoslav Los viernes no atendemos mm. Bueno, pero es algo urgente, ni el programa de radio no ni insistan, la... No insistan, señor bueno. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sabe que estoy buscando? Si sí, el programa de radio Mis Hijos Están con el Padre me dijeron que era en esta habitación. No, no, ah. acá no es. Mm. Esto es el hipódromo. Ah. Largaron el premio potridón Primer turno. Asume el comando por el lado de la pista del 13. Milara comenta sobre el 4 la Nauva. Viene ganando terreno por el lado exterior rápidamente el 6. Melodía Dulce. En la tercera... Hola, este es el programa de radio de Mis Hijos Están con el Padre? No, querido. Este es el programa OSCAR, Recuperación y Control de Naves Obsoletas del Espacio Exterior. En este momento estamos trabajando, disculpe. Ah, pibe, ¿vos querés ir ese programa? Mira tenés que tomarte el 17, que es el Colectivo Verde, hasta Radio Aijuna, 94.7 MHz, o el 49 hasta la retaguardia.com.ar, o el 113 como el querido Bruno Sensi hasta M690K24, una radio como a vos te gusta. ¡Qué diversidad! Mis hijos están con el padre Mis hijos están con el padre ¡Hijaaaa! ¡Con el padre! mozo ¿Qué tal, señora? ¿Tiene cuarentena obligatoria? ¿Qué? Hace un montón que ando con ganas de un buen capítulo, sabe como lo extraño Y quedó una colita del capítulo anterior, que está pa' chuparse los dedos Mi amor, acá estoy ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Y usted quién es? ¿Cómo quién soy? ¿Tu mujer? ¿Qué? ¡Moniquí! Eso es imposible, nunca la vi en mi vida Señora... Su marido ha perdido la memoria Esto es una delicia Sí, recién me avisó el cocinero que quedan los últimos Hay un 5 recién salido del horno No se diga más, envuélvamelo Me doy el gusto en casa Marche un capítulo 5 de cuarentena obligatoria Desde José León Suárez Para todo el mundo Mi hermano perdió la memoria Mi cuñada se fue a la miércoles, gertrudi Increíble. Mi marido y la nena que se lo llevó un, un ovni. Cálmate. Decí que están mis sobrinos. Ellos sí que son dos soles. Respira profundo. Estoy desconcertada. Los astros podrán guiarnos. Vamos, Matilda, con confianza. Elige una carta. Esta. Tengo escalofríos, un cosquilleo agradable. El chiflete de la ventana debe ser... Por los bigotes de mi gato. Matilda, estate atenta. El amor te estuvo observando. El amor se acerca a ti, Matilda. Hola, buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Usted es Matilda, hermana de Edgardo? Mm, sí. A usted le veo cara conocida. Ah, usted es Mariano Pereira, el periodista de Ahora noticia Sí, exactamente. Vi que estuvo cubriendo el accidente de mi hermano. Sí, sobre eso le quería hacer unas preguntas, si me permite, ¿no? Es más lindo en persona que por cámara. <risa> bueno Buenas tardes, disculpen, ¿conocen al señor Edgardo Ruiz? Vos sos Mariano, sí. el de Ahora Noticias, sí, el mismo. sos más linda en persona, sí, exacto. Qué puedo soy Patricia, la enfermera que atendía en el hospital al señor Edgardo. Así que ustedes son mis hijos, Así es, papá. yo soy Gonza, el mayor, yo soy Fede, el hijo que siempre le das plata. Me pueden explicar cómo es eso de que mi esposa me abandona cuando pierdo la memoria? ¿Qué hice? ¿Tan malo fui? Malo no, fue copado, pero también te pinta la cacarrá. Un desgrangón, mandón, vivis atrasado, lo grito, como si fuera que no te gusta la vida que llevas. Qué de no le hables así. Aprovechemos ahora que está reseteado, onza, quizás sea Para él y para todos fue una oportunidad para ver la vida de otra manera Quédate tranquilo, pronto te va a seguir recuperando Adelante, venga, venga, es por acá Hermano Eduardo, mira quien vino a visitarte Hola Patricia, qué lindo gesto venir a verme Me siento mejor, aunque extraño su mate cocido con galletitas de agua Qué alegría volver a verte, Edgardo No me acerco por la distancia social Ya sabe, no te daría un gran abrazo Quiero decirle, le daría un gran abrazo Así que usted era enfermera de papá Porque me estoy sintiendo algo mareado Callate Fede, no seas irrespetuoso Cúlpelo Patricia Que mi hermano más chico no sabe cómo tratar a una mujer hermosa cuando la ve Mercy Así finaliza este capítulo de cuarentena obligatoria que ya se va acercando al final Recordamos, es un trabajo realizado por estudiantes de teatro privados de la libertad en distintos penales de José León Suárez El trabajo surgió como consecuencia del aislamiento social obligatorio que hizo que estudiantes de teatro del CUSAMN depende de la Universidad de San Martín, en estos penales no pudieron continuar con su vínculo en persona, así que empezaron a trabajar en formato de radionovela, con su docente Sebastián Ostapogu. Hola, eh, buenas tardes, soy Omar Guaraz del Sindicato de Vendedores en la CTA, más conocido como Vendedores Libres. Bueno, eh, para contarles un poco lo que subí en mi cuenta oficial de Twitter eh, sobre un hecho gravísimo que ocurrió en Constitución el día lunes pasado aproximadamente a las 13 horas eh, venía caminando un muchacho de origen senegalés por Constitución Y desde arriba de una camioneta policial, donde estaban apostados numerosos funcionarios policiales, le disparan a menos de 15 metros con balas de goma, literalmente un fusilamiento, eh, provocándole graves heridas. El compañero cae herido, el personal policial cae para, para seguir eh, amedrentándolo y querérselo llevar detenido en ese momento un montón de gente en un rápico de constitución eh, se acerca los hechos indignados los testigos de ver un, un hecho literalmente criminal porque eh, un ciudadano que viene caminando eh, eh, por la calle que no estaba ejerciendo ningún acto ilegal eh, es es baleado por las fuerzas policiales eh, reprimido así que bueno eh, lo único como dije públicamente que se puede entender esta grave suceso es la xenofobia el racismo la persecución a una minoría como son los vendedores senegaleses eh, en la ciudad de buenos aires donde corre el hecho en la provincia de eh, en La Plata y en distintos lugares del país. Eh, el compañero ya se encuentra mejor, eh, lo subimos, eh, lo hicimos público por la gravedad de lo sucedido, lo compartimos en la prensa, fundamentalmente se lo compartimos a la clase política, eh, eh, al diputado Hugo Yasky como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de del Congreso de la Nación, al, al Secretario de Derechos Humanos, pitragala a distintas organizaciones de derechos humanos, empresas cels que tuvo una inmediata respuesta ante lo sucedido, eh, y decir lo siguiente, eh, la persecución en particular en la Ciudad de Buenos Aires ha dejado miles de detenidos eh, producto de las represiones compañeros senegaleses iniciados de manera permanente torturados en distintas comisarías de la Ciudad de Buenos Aires eh, víctimas de allanamientos ilegales, robos quiere decir claramente lo que se está viendo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace años es la persecución racista por parte del jefe de gobierno Rodríguez Larreta a una minoría y producto de esta represión vemos que estos muchachos senegaleses a diario por esa decisión política y para instalar el terror estatal pierde la libertad de a docenas o centenares por día eh, y corren evidentemente el riesgo de vida eh, Nosotros esperamos una contundente respuesta eh, de la clase política en su conjunto sobre estos graves sucesos que, que ensombrecen la larga historia que tiene Argentina de derechos humanos, pero hoy debemos decir que la xenofobia, la la discriminación, la persecución a, a las minorías raciales, por obvio. Eh, en distintos funcionarios, entre ellos Rodríguez Larreta, lamentablemente está instalada. Y ya la gravedad de lo que significa que un muchacho por ser identificado senegalés sea literalmente fusilado por la policía, nos está retortreciendo a los tiempos más oscuros de nuestra historia y esto está pasando hoy en Argentina. Hoy está pasando eso en Argentina. Eh... Y esperamos una respuesta de todos Porque, como digo, todos estos hechos, así que en manera permanente lo publicamos desde el sindicato eh, de vendedores, está en conocimiento de la clase política en su conjunto. Y dada la gravedad, eh, esperemos que la clase política responda con una contundencia. No puede ser hacer que personas en Argentina corran literalmente el riesgo de vida por una decisión política de un funcionario como Rodríguez Larreta, eh, y de una policía que se ha dedicado literalmente, en vez de perseguir el delito, a perseguir trabajadores y a perseguir migrantes, expresando el odio eh, más retrógrado, sobre todo con minorías raciales como las eniguales. Muchas gracias Omar, te agradecemos la información. y ¿Están identificados los policías, la patente del vehículo? ¿Quedó registrado en alguna cámara? información de eso cálculoo que en estos días ya se va a realizar la denuncia pertinente contra los funcionarios policiales eh, como que como, como comenté en el tweet eh, una de las primeras organizaciones como eh, llamó que me llamó en particular fueron la gente del Centro de estudios legales y sociales de la argentina que siempre se pone en la disposición para poner ese organismo eh, para realizar la denuncia correspondiente. Así que en estos días, bueno, eh, estimamos que se se me va a realizar la denuncia correspondiente y, y bueno, eh, para tratar de esclarecer este lamentable. Tema. Muchas gracias, Omar Guaraz. Estaremos atentos a difundir cómo evoluciona este tema. Ya sea por la víctima, ya sea por el victimario, los victimarios Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres y Manteros, o oh Manteros Muchas gracias a Fanny Zeldes que siempre nos pasa información muy importante para difundir En este caso se trata de la Ronda de Encuentros Feministas, edición literaria. Sábado 24 del día nos encontramos con Marta Dillon en nuestro Instagram, en vivo a las 18 horas, dice la convocatoria, no lo decimos nosotros. ¿De qué se trata? Instagram, Asamblea Popular Feminista. Marta es activista, feminista, lesbiana, periodista y escritora, integrante del colectivo Ni Una Menos, editora del suplemento Las 12, en el diario Página 12. Instagram, Asamblea Popular Feminista. ¿Cuándo? Sábado, 24 del 10, a las 18 horas. Y a continuación suma su voz el arquitecto y planificador urbano Manuel Ludueña reflexionando sobre estos nuevos espacios que aparecen en la ciudad, que son... ...los que quedan bajo las vías del tren... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bueno, quería hacer un, quizás un pequeño comentario... acerca del tema de los viaductos... Eh, ...son desde el punto de vista de la ciudad... ...en cuanto a salvar eh, los cruces... ...con eh, los vehículos motorizados... ...una mejora, sin lugar a dudas... Eh, ...pero por otro lado... Eh, constituyen, digamos, una infraestructura que irrumpe quizás en muchas situaciones de un modo eh, demasiado agresivo. Por ejemplo, en Chacarita, un abel diaducto que está a menos de 50 centímetros de los edificios eh, y generan, digamos, una eh, un, un efecto realmente agresivo eh, ...tan eh, lamentable como las autopistas... ...que han irrumpido en la ciudad de un modo que es tanto desde el punto de vista eh, estético... ...pero desde el punto de vista del funcionamiento, generan cierto aspecto barrera. Hay una diferenciación entre, en el entorno, entre un lugar y otro. En cuanto a los comercios que da lugar... Eh, sobre todo en el caso de Belgrano, el que en potencia eh, quizás el de Chacarita y Paternal, eh, el efecto que hay ese es de que tiende a tener cierta concentración del comercio, eh, a, a competir digamos con los comercios ya instalados. Y ahí han generado ciertos conflictos, obviamente, entre ambos sectores y supongo yo que terminará siendo que esa concentración por ser más funcional tener un público digamos relativamente cautivo por el tema del acceso de las estaciones y demás eh, quizás tenga digamos mayor perdurabilidad pero digamos no deja de ser eh, inicialmente como muchas de estas cuestiones un conflicto La base del, por el cual se hace el comercio es para poder solventar parte del pago de la, del endeudamiento. Y este sí es un tema realmente importante para toda la ciudad e inclusive para la nación en algunas cuestiones. Porque eh, el endeudamiento generado es muy importante y todavía está con un proyecto inconcluso que es la unión entre retiro y constitución eh, se suponía todo ese desarrollo junto con el de constitución una inversión de algo de 14 mil millones de dólares eh, un número que hoy resulta eh, realmente increíble eh, inclusive de, de difícil recuperación eh, No está todo el financiamiento desarrollado, pero sí de los viaductos eh, construidos. Con lo cual hay un endeudamiento importante. Eh, suponemos que se podrá llegar en parte a atender, pero de cualquier modo la ciudad termina haciéndose cargo de algo que a lo mejor no era indispensable. Había y hay casos importantes en cuanto al cruce con los vehículos, que eh, no es una mala solución que estén sobrelevados, pero no era prioritario. Y esta cuestión, digamos, en estos momentos eh, se vuelve como un boomerang. Es decir, eh, se ha eh, promovido un desarrollo que realmente está por sobre encima de las capacidades económicas eh, de la ciudad. Eh, más allá, digamos, de algunas bondades como toda infraestructura que tiene eh, beneficios y desbeneficios. Eh, el, los viaductos tienen, digamos, eh, esa cuestión de, de operar y de irrumpir en los barrios y de hacerlo de un modo que cambia la identidad barrial. Eh, es decir, las mejoras de los cruces ...puede ser importante, digamos, en el caso de las avenidas... ...como por ejemplo el cruce de corrientes o el cruce de juramento... ...realmente es este beneficioso... ...pero eh, en el caso, por ejemplo, de Chacarita... ...o en el caso de Paternal... ...o en la situación de Buenos Aires en, el, en la zona de del sur... Eh, ahí lo que sucede inmediatamente es un efecto eh, realmente alarmante que es el de la apertura de todas las calles eh, para los vehículos. Vecindarios que antes eran de una gran tranquilidad ahora van a tender a cambiar progresivamente a ser, digamos, eh, traspasado por el tránsito pasante eh, cosa que antes no sucedía. Eh, es decir cambian de una situación residencial eh, con calles calmas a una situación residencial de presión del, por el aumento de la tierra por la mayor accesibilidad eh, o sea relativamente expulsivo y por el otro eh, la inseguridad vial que antes no tenía. Eh, esto es si sí, una cuestión a mi entender eh, lamentable porque además ...se habilitó esas aperturas en la legislatura... ...cosas que podrían no haberse habilitado... ...y solamente dejar las avenidas... ...y plantearse esas zonas como... ...en zonas, digamos... ...de mayor... Eh, de ...perdón, de menor... de ...tránsito vehicular o nulo como era antes... de eh, ...lo cual era realmente beneficioso para los barrios... ...y para la identidad que tenían... O sea que se modifica eh, profundamente esa cuestión. Bueno, eh, que vaya muy bien. Hasta pronto. Saludos. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90 y pico por ciento. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le, le cambiaría que haya que esperar menos en el rapipado nada más. Que se agilice, sí, que se agilice. una bicicleteda de vecinos para manifestarse en contra de la construcción de un barrio VIP en los terrenos hoy ocupados por Costa Salguero, en la Costanera Norte. El jueves 8 de octubre se votó la primera lectura de un proyecto para rezonificar varias hectáreas de la Costanera Norte. El proyecto incluye espacios verdes nuevos y la urbanización de un sector de Costa Salguero donde se podrán hacer edificios de altura. El 27 de noviembre se hará la audiencia pública virtual sobre este proyecto y más adelante se votará una segunda lectura que dará sanción definitiva a esta propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo porteño. Entre los convocantes a esta bicicleteada están los integrantes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que en un comunicado manifiestan. El 8 de octubre de 2020, los legisladores de la ciudad del PRO, Rodríguez Larreta, de la coalición cívica Lilita Carrió, de Evolución, Martín Lutó, de confianza pública Graciela Ocaña y del socialismo Roy Cortiña, aprobaron en primera lectura, aún no tiene sanción definitiva, habilitar la venta de la costanera y autorizar un emprendimiento inmobiliario en el sector de Costa Salguero. Este desarrollo inmobiliario tendrá más de 7 hectáreas y consistirá en un barrio náutico de lujo, en una ciudad con 35% de inquilinos y un 15% de la población viviendo en villas. Este proyecto se realiza en clara violación de la constitución de la ciudad. Su artículo 8 establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación. Ciudad, Últimas Noticias, directamente leída desde Revista El Abasto en su última emisión digital, y locutado con el micrófono de juguete de mi hija. Y cuestión que hoy nos enteramos nos llega el mensaje de Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho de la Ciudad explicando que frenamos la venta de la costanera. La justicia se suma al pedido ciudadano de parquesí no La sala 2 dictó una medida cautelar ordenando que no se avance con la venta del predio Costa-Salguero, ubicado en Costanera Norte. El tribunal consideró que la ley 6.289 que autorizó la venta de Costa Sabero no respetó el procedimiento constitucional de sanción de leyes. La causa judicial, asimismo, fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y la diputada nacional, Gabriela Cerruti. Así todo, se confirma la bicicleteada que recién nos contaba Silvio utilizando el micrófono de su hija. ¿Vos escuchaste, Silvio, hablar de las reducciones indígenas en nuestro país? mira ahí viene una persona que sabe un montón y nos va a explicar. Soy Marcelo Musante, soy sociólogo, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Eh, soy miembro también de la, de la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina. Y bueno Trabajo desde hace muchos años este, en todo lo que tiene que ver con las masacres estatales sobre pueblos originarios en en la región chaqueña, y específicamente en lo que fue el sistema de reducciones estatales para indígenas, también en esa zona, este, y bueno y a raíz de eso todo, por supuesto, tiene relación con, con lo que son conflictos este, territoriales. Marcelo, ¿de dónde proviene el término <risa> reducción? mira el término es, es, es muy interesante, la la pregunta que me hace es... Eh, porque en realidad tiene que ver justamente con reducir a, a los a, a los indígenas en un espacio determinado. Eh, esto se da en, en, en plenas campañas al desierto y son son propuestas con, por un militar, por, por Enrique Rostaño al finalizar la campaña de 1911, y lo de que es, y, y la idea de reducirlos es con, concentrarlos en, en un espacio. Eh, es una... así que digamos que ya ideológicamente la, la palabra va, va a marcar cuál va a ser el, el futuro de, de ese proyecto civilizatorio que plantea el Estado Nacional eh, y que, es, es, si se quiere, es, es único en, en, en su tipo, en lo que se implementó en el siglo 20 en Argentina Único porque no se implementó en otros lados... Único porque fueron la es la primera vez que es el propio Estado Nacional que plantea un sistema de reducciones estatales civiles. Hasta ese momento lo que habían eran las misiones religiosas, este, uh -huh. que, que se habían implantado algunas a principios del 1900, otras también en esa época, y después estaban las viejas misiones jesuíticas que, que conocemos, por ejemplo en, en, en la zona de misiones, o otros proyectos que se implementaron en el norte de Santa Fe o en, o en Formosa y Chaco, Pero siempre estaban eh, siempre estaban al, al mando de, de distintas de distintos sectores religiosos esta es la primera vez que el estado nacional se propone como proyecto civilizatorio entre comillas reducir a los indígenas en, en un espacio y plantear una serie de, de estrategias de qué hacer adentro de, de esas de esas reducciones que también por supuesto tenían Estaban contenidas en un proyecto mucho más más ampliado de, de, sobe, de sometimiento de todas las comunidades en la región ¿Cuáles fueron las reducciones más eh, importantes Tanto en tamaño como en, en memoria? Fundamentalmente hubo cuatro reducciones No fueron tantas eh, La primera fue la reducción de Napalpí Que fue la, la de 1911 Fue la, si se quiere, la iniciática Este... Después, en 1914, cuando el Estado veía esto como algo que estaba funcionando bien y, y de hecho muchos presidentes iban hablando de los beneficios de la reducción, crean en Formosa la de Bartolomé de las Casas. Cada una de estas reducciones estaban pensadas para distintas etnias, también esto es importante decirlo, por ejemplo, en, el, en Napalpí había Com, Moscoit y Vilelas, en Bartolomé de las Casas las van a quedar para Pilagá, este y con y después como 20 años después en 1936 van a crear dos reducciones más uh -huh. una de una que se llama muyis que es para Wichis y otra que se llama ameino que fue también para có y Pilagá, más al norte en la zona de, de formosa que está duró muchísimo muy muy poquito tiempo apenas unos meses o sea que cuando hablamos de reducciones tenemos que hablar de tres que funcionaron mucho tiempo durante mucho tiempo ¿Es algo específico del norte? ¿No no hubo en el sur? Está bien que por ahí la conquista del desierto en el sur fue en otra época distinta. No, no en el sur hubo algunos proyectos de colonias pastoriles, pero no con este sistema. de Para que se den una idea, la reducción tanto de Napalpí como de Bartolomé de Las Casas tenía unas 20.000 hectáreas eran predios muy muy amplios con en diferentes momentos tenían control de gendarmería o control del ejército o control de la policía territoriana y solamente se implementaron en Chaco y Formosa y también tiene una explicación, porque así como vos decías que, que había terminado bastante antes la, las campañas al desierto, que era otra época eh, las campañas a, a, a la Patagonia en el norte esto te, se cuando se hacen a Palpí, la campaña del desierto todavía estaba en vigencia. Por lo cual, eh, y, y en ese mismo momento se empiezan a hacer, por ejemplo, los tendidos de de, de de ferrocarriles. Por lo cual, toda esa población que estaba reducida y controlada en ese lugar fue la que sirvió para hacer las vías de los ferrocarriles. Es cuando aparecen todos los ingenios en la zona, por lo cual también al estar concentrados ahí, a veces los ingenios pedían gente para que vayan a trabajar. Está si se quiere muy asociada al modo de producción capitalista que se empieza a desarrollar en Chaco y que es muy distinto a otras zonas del país como se desarrolló. Y paralelamente van conviviendo con, eh, con con este tipo de pedagogía religiosa que mencionabas también, eh, eh, por, por ejemplo la anglicana, o sea, es paralelo. Sí, conviven varios, digamos que es muy complejo el, el sistema de cómo se sometió a los pueblos indígenas en Checo y Formosa, porque como bien decís, eh, aparecen después también... Eh, más adelante, unos 10, 20 años después de la creación de Napalpí Las misiones anglicanas Quiere decir que si lo pensamos en términos de la población indígena Tenemos por un lado las estatales Por otro lado las religiosas que dependían de los francicanos Y después aparecen los anglicanos O sea, digamos que había casi hasta como un tironeo Por sí. tener a eh, sujetos indígenas reducidos trabajando Porque al interior de cada una de esas Este, reducciones también lo que se producía era eh, muchísimo había mucha producción maderera por ejemplo que eh, todo esto estaba en zonas de, de bosques y de montes sin explotar cuando uno ve los números de las reducciones y las cantidades de toneladas diarias que se sacaban eran realmente una una barbaridad este que era madera que el estado vendía sí. o que el estado usaba por ejemplo para los trenes y lo mismo las las visiones religiosas este católicas En nuestro último programa, cuando entrevistamos a Valeria Mappelman directora de Octubre Pilagá ella nos refirió la masacre a, al pueblo Pilagá ocurrida entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 mencionaste al comienzo de la entrevista a la reducción de Napalpí eh, ¿Cuándo sucedió ¿O ¿Qué sucedió en la masacre de Napalpí? Bueno, la masacre de Napalpí ocurrió el 19 de julio de 1924. Eh, una masacre que es comparable con la de Rincon Bomba en términos de, de, del despliegue de la violencia estatal, en términos también de que duró muchos días eh, pues las fuerzas de seguridad operando en el territorio y persiguiendo a la gente. A diferencia de lo que ocurrió en la bomba, la, la, la masacre de Napalpí ocurre adentro de la propia reducción. El, las comunidades Mocoit y Com, que estaban reducidas en ese momento, eh, empiezan a protestar este, y, y van a una zona de, de la reducción, a la guará y empiezan a quejarse contra el gobernador Centeno, que había implementado una serie de, de medidas económicas contra los indígenas, Este, y estaban también en contra de la administración de la reducción por toda una serie de denuncias que van a aparecer todo el tiempo. Condiciones sanitarias eh, pésimas, eh, no tenían acceso a la ropa, deudas que le generaba el almacén de la reducción y que no podían pagar. Los indígenas se juntan para protestar en la propia reducción y lo que aparece ahí es ese indígena que durante todo el tiempo de la reducción estaba siendo visto como el sujeto que, que aceptaba ser civilizado Y el proyecto, los presidentes lo vendían como un proyecto que estaba funcionando muy bien. que se indígena de repente, que se enoja, deja de estar civilizado. Eh, y empieza a ser de vuelta, visibilizado como el, el, el bárbaro o el salvaje que antes había que meter en la reducción. Y los medios de comunicación empiezan a hacer una operatoria, que pues la vamos a ver también eh, muchas veces en el presente, que es, empiezan a hablar de malones... ...desdesmanes que hacían los indígenas... ...empiezan a hablar de peligro para la población blanca... Sí, sí. ...la sociedad rural chaqueña empieza a mandar cartas a, a, a los medios de comunicación del Chaco... ...pidiendo que por favor se reprima esa sublevación ...porque era un peligro para, para para todas las chacras y algodonales de la zona... ...y esto termina justamente con una feroz represión... ...que incluyó un, un avión, dispararon desde el aire... Los recuerdos de la gente son tremendos porque hay muchos recuerdos de sobrevivientes eh, está la, la existencia de cosas comunes así que esto después terminó con, con una gran con una gran represión y a diferencia de rincón bomba eh, no hubo ningún tipo de juicio sí, o si sí, también hubo un juicio que tuvo una sentencia hace muy poquito este que, que si lo declaró crimen de, de lesa humanidad un juicio importante un juicio civil este, que, que bueno tuvo tiene también hace arrancó en el 2004 ese juicio o sea que a, a los 16 años 16 años después tardó en el estado después de muchas respuestas negando la no solo la masacre sino negando a por ejemplo, a los com como como etnia termina reconociendo el, el crimen de lesa humanidad. Así que ahora el Estado apeló de nuevamente, pero bueno, es un juicio que, que, que está avanzando, que la respuesta estatal a las demandas tiene algunas dificultades, eh, no no son del todas buenas, pero no deja de ser importante que es, junto con la bomba, donde de las masacres estatales más importantes que tuvimos en, en el siglo XX contra pueblos originarios eh, tengan una, un, un reconocimiento estatal en los jurídicos. ¿Y estas reducciones iban de la mano de la sedentarización de estos pueblos? O sea, ¿el objetivo era que dejen de ser nómades en todo el territorio del Chaco, de Formosa? Sí, uno de los objetivos es eso. Digamos que, que cumplen como varios objetivos a la, a la vez las reducciones. Si las pensamos, como que cuando se crean estos espacios concentracionarios de personas, en los que llegó a haber hasta 7.000 personas, En, en algunos años, entre las tres reducciones. Este, mi, como funcionaban a la vez las campañas militares, pensemos que mientras avanzan los, los los militares, toda la población sobreviviente, la que no era vencida, era o enviada a los ingenios a trabajar en condiciones de, de mano de obra casi esclava, o a estas misiones religiosas o a, la, o a las reducciones. Así que estaban muy asociado a este proceso de sentencia, sedentarización que, que vos decís Era, mientras el, el ejército va liberando los los territorios los indígenas a veces son corridos pero en general después son enviados a estos lugares porque esos territorios a la vez se van vendiendo a colonos privados en, en apenas 10, 20 años, los primeros de la década del, de, del siglo XX cuando se, se crea Napalpí El 25% del territorio chaqueño fue entregado a manos privadas. Es muchísimo. Muchísimo. ¿Quiénes eran estas manos privadas? ¿La forestal? La forestal estaba en el, en el norte de, de Santa Fe. este Si bien había indígenas que eran enviados a la forestal, no tanto los de esta zona. Los, lo, los privados eran como de dos grandes tipos. Por un lado teníamos los ingenios, que tenés los ingenios del Chaco, como por ejemplo lo de Las Palmas que estaban los, los Hardy, eran los, los dueños de, de un ingenio muy importante de la zona y muy muy conocido también, con, con bastantes historias trágicas. Y después, si no, eran enviados a los ingenios de Saltejuy, a Ledesma, a San Martín del Tabacal, eso, eso por un lado. Y por el otro, el, el Chaco implementa un sistema de, de colonización eh, también bastante novedoso, que es entregar eh, tierras muy baratas Este, o bien a, a colonos de la zona, gente que venía de Santa Fe, del litoral, o si no, italianos, españoles, europeos del Volga. Se implementa como un, un sistema de esas tierras, que es, es el auge del algodón, entregarlas muy baratas, casi gratis en algunos en algunos casos, para que se desarrolle ese sistema de colonos que a la vez iba corriendo la frontera agropecuaria con, con el indígena. Estamos hablando con Marcelo Musante, sociólogo eh, Que forma parte de una red de investigadores También dialogábamos en programas anteriores con Alexis Papasian Que fue grato encontrarlo en la bibliografía del trabajo que nos brindaste En el país del no me acuerdo se llama el trabajo eh, Tiene en su portada una sugerente goma de borrar Que mm. se, se parece bastante a las escolares de primaria Bueno eh, En las escuelas, sobre todo del norte de nuestro país Todo este proceso que estás describiendo de deportación, reparto eh, Disociación forzosa de comunidades eh, ¿se, ¿Se da en la currícula de las de las escuelas? En casos, ¿no? como, como todo En el Chaco, lo que tiene que ver con la masacre de Napalpí, por ejemplo eh, Está más incluido en la currícula Ha, ha, ha habido un reconocimiento del estado chaquenio en términos por lo menos de lo educativo desde hace varios años derá unos 10 12 años se incluyó hace poquito incluso hicieron un memorial este, en, en el lugar y, y es algo que se que se habla de todas maneras eh, en algunos casos y otros no me ha pasado de estar en la colonia aborigen que es el pueblo donde antes era napalpí y en muchas escuelas, no forma parte de la currícula, la, uh -huh. la masacre de Napalpí. Pero, por ejemplo, en Formosa, lo que es la masacre de Rincón Bomba, o la del 47, la masacre de Fortín Zuncá del 1919, lo que pasó después con esa masacre, no forma parte de la currícula. Este, en Formosa hay un, un silencio absoluto sobre lo ocurrido contra la, las comunidades pilagas en, en el año 47, ¿no? Sin duda que algo de esto también tiene que ver con los los periodos históricos En los que se dieron cada una de las masacres ¿Y cómo es que deviene una reducción en un pueblo? Que una, la reducción se transforma en el pueblo colonia aborigen Porque la, la, cuando se crean las reducciones eh, Como te decía antes, son, son espacios muy amplios Son 20.000 hectáreas, es, es, es, es, es muchísimo y, y durante los, duraron desde 1911 a 1956, fueron también muchos años, este, por lo cual muchas familias se asentaron allí, y cuando el Estado decide terminar con el sistema de reducciones, es en el año 56, la gente siguió estando ahí, así que en lo que se reconvirtieron fueron en, en pueblos, eh, no, no, no, no llegaron a tener este, el, el, el alcance de, de que sean un municipio, Pero sí existe lo que es, por ejemplo, la Colonia Aborigen o la Colonia Bartolomé de las Casas en, en Formosa o la Colonia Muñiz. O sea, mucha de la gente que vivió, por eso uno cuando va por esa zona, mucha de la gente que vivió en las reducciones o que fue llevada de modo forzado a las reducciones, hoy te encontrás, o a ellos que fueron los que vivieron, o a sus hijos, o a sus nietos, que te cuentan cuál era el, el, el, el, el sistema las condiciones en, en, las, que, en las que vivían. Muchas gracias, Marcelo Musante, sociólogo, que nos estuvo explicando de qué se trató el funcionamiento de las reducciones indígenas en el norte de nuestro país. Y a continuación, un tema que él mismo nos recomendó. Raza trunca, napalpí ¿Qué es vòlten e nèilu nòcquet este Siguiendo un poco con el hilo que Silvio planteó Sobre la masacre que hubo allá en Argentina De, de los originales Yo quisiera hablar un poco sobre México Y bueno, este quisiera compartir primero algunos datos eh, En el 2010 había, había cerca de 112 millones de mexicanos Según el Censo de Población y Vivienda De estos 112 millones, alrededor del 6% era población indígena, que son más o menos como casi cercano a 7 millones de, de población indígena. Se considera, para las cuestiones estadísticas aquí en México, se considera población indígena la población de 5 años y más, que habla alguna lengua indígena. este La población indígena aquí en el país se ubica sobre todo en la parte sur sureste, este, como es el caso de Oaxaca, Chiapas veracruz y puebla puebla tiene alrededor del 9% de su población indígena y aquí en el estado se ubica sobre todo en la parte norte y sur del estado sobre todo en la en Cuechala, ajalpan tehuacán bouchinango y este yacapuazla aquí en estos municipios que les he di, que les he comentado es donde hay una mayor proporción es decir, del total de la población, una, un porcentaje relativamente importante es población indígena. Y sin en encambio, cuando hablamos de población en números absolutos, en donde hay más población indígena es en Puebla Capital, donde en 2010 eran alrededor de 47.199 indígenas, mientras que en Coetzalan habían solamente 30,738. Ahora bien, este esto solamente quería ponerlo como un poco como antecedente. La aquí en México, pues digamos de haber sido, pues no sé, hace 500 años, casi 500 años de ser la población indígena, este pues la, la población total pues ya nada más se reduce en este caso al 6%. Y pues fue en el 94 con el movimiento zapatista cuando creo que los reflectores todo todo todo mundo volteó a ver a México pues precisamente porque se habían levantado los indígenas. Este, si bien ha habido cambios que desde mi punto de vista los veo más de más de forma, este se siguen con, se siguen manteniendo pues las situaciones de miseria y de pobreza y de marginación, este pues para los indígenas. Y por ejemplo, aquí en Puebla en pues suelen vivir cuando llegan porque a veces este sobre todo llegan de la ahora sí que del norte o del sur del estado y pues llegan a vivir en condiciones totalmente precarias y pues se va perdiendo al, ahora sí que es un golpe brutal el llegar a la ciudad y se va perdiendo pues Su idioma se va perdiendo y además toda... Porque no ser indígena no solamente es hablar otro tipo de lengua, ¿no? Sino es toda una cosmovisión, es toda una concepción. De la... Muchas gracias Leticia Camacho desde México. Y nos vamos corriendo porque estamos pasadísimos de tiempo, Silvio. Muchas gracias por todo tu labor en la semana. Yo valoro mucho tu forma de trabajar. Estoy muy contento con eso. Gracias, Braulio Domínguez, en Operación Técnica y Locución. Eh, y sí, así me han educado mis ancestros, además de dejarme esas hectáreas en un lugar eh, promisorio del sur será hasta la próxima de una nueva misión de mis hijos en paz del padre